...comunicado del Poder Ejecutivo a la población. El Poder Ejecutivo Nacional... ...informa a la población que han sido sustraídos... ...del despacho presidencial... ...dos talonarios de indultos... ...los cuales llevan la firma del presidente Dualde. Se informa además... ...que dichos documentos se encuentran en blanco... ...por lo cual... ...y para evitar que manos a diezas... realicen un uso indiscriminado de este beneficio quedan sin efecto los formularios de indulto que ostenten la siguiente numeración 2025 barra 90 hasta el 2225 barra 90 inclusive por otra parte el poder ejecutivo desmiente categóricamente las versiones de una posible renuncia del vicepresidente Dualde Como se ha aclarado oportunamente, todo se debió a una confusión, ya que mientras Dualde se encontraba firmando autógrafos en su despacho de la Casa Rosada, entre los papeles que sus admiradores le alcanzaban, se filtró un formulario de renuncia en el cual el vicepresidente ingenuamente estampó su rúbrica.